Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y ahora nos toca leer el capítulo cuatro del libro de Éxodo. La cita bíblica es Éxodo capítulo cuatro. Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, No te ha aparecido Jehová.